De España y me lleno de emoción y es que te llevo muy dentro del corazón Castañuelas, toros y verbena, España la tierra del honor. Está en la España de Felipe y de Lasnar, la España democrática del Gal. y ticuchos que se inflan a robar Los asesinos se vuelven a torear España, España, el país de la patraña, de trapicheos, pelotazos y demás Y aquí no pasa nada, nos comemos la tostada ni siquiera te levantas del sofá Y son curritos que no pueden ni currar, negociaciones dignas, dignas rentales Trabajadores pagando los errores, como siempre que no tiene hay que explotar Somos Europa, no nos podemos quejar, hemos entrado en el gran capital España. Imperialismo que devora tu nevera, y la vaselina en el culo viene un tar Y aquí no pasa nada, nos comemos la tostada, ni siquiera te levanta.